Hoy es martes 31 de marzo de 2015 y esto es Berrión Noticias, el boletín informativo de Berriozar y Ratia. Abrimos el boletín versando sobre el impuesto municipal de circulación 2015, ya que el Ayuntamiento de Berriozar ha hecho público en su página web el pago voluntario del conocido impuesto de circulación que expirará el próximo 6 de mayo. Esta información se puede ampliar en www.berriozar.es. Exposición sobre huevos de Pascua y Yuri Garín. Esta curiosa exposición organizada por la Asociación Blago West se puede ver desde ayer y hasta el próximo 18 de abril en el Culturgune. Y Ayudas económicas a campamentos en Euskara. Este año el servicio de Euskara del Ayuntamiento de Berriozar también concederá ayudas económicas a las familias para pagar parte del gasto generado por los campamentos en los que las familias hayan inscrito a sus hijos e hijas. Aunque el Ayuntamiento de Berriozar hace pública esta oferta ahora, el plazo de solicitudes no estará abierto hasta septiembre. Esta información también se puede ampliar en www.berriozar.es. Y hoy se cierra el ciclo de conciertos del alumnado de la Escuela de Música y lo harán las alumnas y los alumnos de clarinete y violín que ofrecerán sendas audiciones a partir de las seis y media de la tarde en el Auditorio de la Escuela de Música de Berriozar. Y abrimos hoy la sección de información deportiva hablando de montaña, ya que Ariz, los amigos de la montaña de Berriozar, lograron superar los 1.068 metros de la cima del monte Santa Marina. El ascenso se hizo, como bien sabéis, desde la localidad de Iturmendi, acompañados de muy buen tiempo. La predicción para hoy nos cuenta que tendremos cielos poco o parcialmente esnubosos, aumentando la nubosidad por la tarde, vientos flojos a moderados de componente oeste, fijándose del noroeste por la mañana y las temperaturas máximas en ligero descenso.